Queríamos consultarle, bueno, me imagino que muchas expectativas para esta nueva etapa.、Eh, hola, hola, buenos días, ¿qué tal a toda la audiencia? Este, sí, sí, estamos súper contentos de poder anunciar la reapertura del tubo.、Eh, la verdad que ha sido un esfuerzo grande, ya habíamos tenido un intento de reapertura hace un tiempito, y bueno, obviamente por las condiciones que todos conocemos, este, tuvimos que suspender.、Eh, pero bueno, estábamos esperando el momento de poder recibir a. De nuevo a espectáculos y poder encontrarnos con el público de acá que siempre nos acompaña, así que es una alegría poder anunciar esta reapertura.、Eh, y bueno, la apertura va a ser el próximo sábado 7 de agosto con un espectáculo que viene de Paraná, Entre Ríos, que se llama Afuera, una gauchada teatral que, que viene desde allá, un espectáculo muy lindo para disfrutar, este, sobre todo con, con digamos, jóvenes y adultos, es un espectáculo este, orientado a ese público. Eh, y bueno, encantado de recibir a gente también que siempre nos ha acompañado de afuera, que viene también h a c o m p a r t i d otros espectáculos acá en, en nuestra sala.、Eh, y la programación va a continuar durante el mes de agosto y los próximos meses del año. También esperamos que las condiciones y el contexto nos acompañen para poder、eh, ofrecer el resto de los espectáculos. Estamos trabajando sobre producciones nuevas propias acá. Y sobre las mismas, el repertorio de obras que tenemos de acá, propias de, del tubo también. Así que va a haber una programación renovada para ofrecer. Y o también para eso digo, para ir ensayando, porque、eh, la apertura la tenían, no para el público, pero sí ustedes podían venir y usar el espacio para ensayos ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros,、eh, como que、eh, pudimos orientar la energía, viste, de este parate que fue muy fuerte y para todas las artes escénicas, viste, un, bueno, un, un, un problema serio porque. Nos obligó, bueno, básicamente a frenar la actividad, pero bueno, a nosotros un poco la, la posibilidad de contar con un espacio como el tubo nos permite focalizar la energía. Entonces, pudimos,、eh, por un lado,、eh, segui seguir sosteniendo las producciones nuevas en las que venimos trabajando. En este momento hay al menos dos o tres producciones nuevas que se están trabajando de obras de teatro, me refiero,、eh, acá en el teatro, este, próximas al estreno, podría ser este año o el año próximo. Eh, y además pudimos poner energía en、eh, mejoras en el propio espacio, de infraestructura, de equipamiento.、Eh, de infraestructura pudimos hacer mejoras que tienen que ver con, la, con, con, con, este, con mejoras que eran necesarias para recibir al público, es decir,、eh, mejorar el tema de circulación y renovación de aire natural, por ejemplo, que es un requisito indispensable para poder este, recibir a la gente. Eh, pero también de otro tipo,、eh, mejoramos el equipamiento, cambiamos algunos pisos para poder recibir mejor a, a la gente, a los compañeros y a r t i s t a s que vienen de afuera. Entonces, bueno, un montón de mejoras que, bueno, eso, ¿no? Este, nos permiten bueno, mejor, mejorar el espacio y usar el tiempo que no pudimos abrir la sala para afuera, usar el tiempo para, bueno, mejorar、eh, las condiciones para, para seguir funcionando. ¿Qué es l fondo desde el Estado Nacional, ¿no? Para poder llevar adelante otras tareas, ¿cómo que? Sí, sí, bueno, la verdad que tenemos que agradecer, este, como siempre, al Instituto Nacional del Teatro, que es la entidad que a nivel nacional, del Estado Nacional, hace aportes a toda la comunidad teatral del país, a todas las provincias y a todas las regiones. Y bueno, es el organismo que realmente ha bancado, digamos, buena parte de la mantención de los espacios en este periodo de pandemia que ha sido tan difícil, porque bueno,、eh, recordemos que los espacios se siguen. Hay que seguir pagando la luz, el gas, los, los servicios, ¿no es cierto? Este, así que en ese sentido, y no solamente para las mejoras que pudimos hacer, sino también e a mantener o s m el espacio vivo en sí、eh, para no tener que cerrarlo, básicamente. Sí, sí, sí. Más allá de este aporte y más allá de las reformas que han realizado, ¿cómo, cómo vivieron todo este lapso de pandemia donde los teatros no podían abrir, donde no se podían llevar adelante muchas producciones? Bueno, este, la verdad que, por un lado, con mucha angustia de ver también que un montón de compañeras y compañeros este, no pudieron este, continuar con su actividad, porque si hay algo que generan los espacios teatrales, las salas de teatro independiente, es que son la vía para que, para, para que los grupos de teatro puedan circular, mostrar su, sus obras, que los compañeros trabajen en los espacios. Entonces,、eh, bueno. Eso es angustiante, ver que hace por lo menos un año y medio que los grupos no pueden girar, no pueden salir a hacer espectáculos, este, como tantas otras expresiones de la cultura y de otras áreas, obviamente, del trabajo, ¿no? Por supuesto, es una situación de pandemia que nos afecta a todos. Pero bueno, como te decía, también nosotros tenemos la posibilidad de seguir trabajando al interior del espacio.、Eh, Para, bueno, para encauzar la energía d e trabajo en algún lugar y poder mantener el teatro vivo, digamos. El teatro no solamente es、eh, la vinculación con el público, que es la parte más importante, sino también todo el trabajo previo y a, y, e interior que se hace. Entonces, bueno, en eso nos pudimos enfocar por lo menos y es una suerte que tuvo p u e d albergar esos proyectos. Así que, bueno,、eh, angustia por un lado, pero por otro lado, la satisfacción de haber podido trabajar este, para poder bueno, reabrir ahora con toda la energía. ¿Qué es lo que se va a tener reducida y dónde se consiguen las entradas p e s la obra? Sí, sí, sí, sí, la capacidad es reducida por protocolo. Este, nosotros, en esta primera instancia de prueba, también porque queremos probar cómo funciona, cómo nos sentimos nosotros, cómo se siente la gente,、eh, queremos hacer todo lo más cuidado posible. Estamos trabajando con un、eh, máximo de 30% de aforo, o sea, de capacidad de sala. ¿sí? O sea, vamos a vender 30 entradas solamente. Para esta función que va a ser una, una única función del espectáculo afuera el próximo sábado. Y las entradas se venden solo de manera anticipada en Tienda Chulapa, que queda acá en Colón 651 en Vietnam.、Eh, y los horarios de atención de lunes a viernes, de 10 a 13 y de 16 a 19 horas. ¿Mm? Así que bueno, ahí pueden conseguir. En las redes del Teatro del Tubo y de Chulapa están. La información, si quieren buscar por ahí, por supuesto, este, y hacernos consultas, estamos abiertos, obviamente, al diálogo y a, y a, y a contestar lo que sea necesario. ¿Mm? Bueno, gracias a ustedes, como siempre. Bien. Bien, la palabra entonces de Guillermo. Bueno, hablando sobre esta reapertura de la Sala del Teatro del Tubo, que b u e n situación complicada durante la pandemia, pero、eh, también con, con buenas. Con buenos ojos lo vieron porque pudieron trabajar para adentro, decían. Bueno, y también ya la venta de entradas a disposición.